...en Teleelch Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmarie Alonso... ...el programa que madruga contigo. Son las ocho en punto de la mañana... ...gracias por estar escuchándonos en este día... ...martes 23 de mayo... ...un día complicadísimo... ...la dana la tenemos ya... ...encima prácticamente... ...desde esta madrugada... ...desde las 4 está lloviendo... ...y además con intensidad... ...sobre la ciudad y en algunas pedaneras... ...donde ya se han recogido... ...más de 20 litros por metro cuadrado... ...cada hora estamos muy pendientes... ...del parte que nos está ofreciendo... ...nuestro compañero Vicente Bordonado... ...y es que estamos en, en alerta naranja... ...por... Eh, fenómenos adversos tenemos también lluvias intensas pero también vientos fuertes de momento el alcalde ayer decretó que se suspendieran todas las clases en los centros educativos colegios institutos escuela oficial de idiomas y escuelas de adultos y además se han cerrado los parques y jardines Hoy martes es día crítico por esa gota fría. La ciudad se prepara para aguantar la tromba de agua. Los colegios e institutos, como decimos, están cerrados, así como los centros deportivos y los parques, bomberos, protección civil y policía preparados para dar una respuesta rápida a cualquier emergencia y la ciudadanía avisada. Esperemos que la dana pase por Elche sin causar estragos, que la lluvia nos alivie de la sequía y... Además, esperemos también descansar un día de esta campaña electoral que se ha colocado en Alerta Naranja. Hoy les contaremos además que el sector del calzado y sus componentes buscan en redes sociales como TikTok atraer a los jóvenes para asegurarse ese relevo generacional en una industria que se ha quedado sin mano de obra cualificada al haber sufrido desde hace ya demasiadas décadas precariedad por la economía sumergida. Los funcionarios de justicia han comenzado la huelga indefinida para lograr una subida salarial como han obtenido los letrados de la Administración, jueces y fiscales. También reclaman más recursos humanos y técnicos. Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en ese primer día, ayer lunes en un 85%. El Ministerio ha rebajado esa cifra al 18%. Y en la Crónica Deportiva, Paco Gómez nos está contando que tras el empate contra el Getafe, mañana el Elche recibe en casa al Sevilla, que compite por puestos europeos. El técnico argentino Sebastián Becas S está ganando confianza de cara a la próxima temporada por la mejora del juego, aunque esa mejoría haya llegado tarde a la liga de esta temporada. Informativos en Teleelch Radio Marca. Bien, pues el alcalde, Carlos González, en previsión de la alerta naranja por previsión de fuertes rachas de viento, lluvia intensa y fenómenos meteorológicos adversos, según determinó el Centro de Coordinación de Emergencias, decretó ayer la suspensión de las clases para este martes en todos los colegios e institutos de la ciudad, públicos, concertados y privados, escuelas de adultos, conservatorio de música y escuela oficial de idiomas. La Universidad Miguel Hernández... Eh, ...pues está eh, viendo si imparte las clases vía online, ayer el protocolo era el nivel 2 donde no se suspendían las clases... ...y el Ayuntamiento también ha suspendido la actividad orientada al público en las instalaciones deportivas municipales... ...y se procederá al cierre también de los parques y jardines públicos, nosotros... ...estamos muy pendientes de la evolución... ...porque desde las 4 de la madrugada... ...ha comenzado a llover y no para... ...y en algunas pedaneas... ...pues se han recogido ya... ...más de 20 litros por metro cuadrado... ...Vicente Bordonado se encuentra pegado a sus pantallas... ...para seguir la evolución de esta gota fría... ...muy buenos días Vicente, cuéntanos... ...cuál es la última hora de esta evolución... Jornada complicada, sigue lloviendo. De momento, aquí en la estación meteorológica de Teleels, hemos recogido 22 litros metro cuadrado. En la zona de la Avenida de la Libertad, 39 litros metro cuadrado. En Peña Las Águilas, casi 40 litros metro cuadrado. En pedanías del sur del Candel, como las vallas, se han recogido 22 litros. En derramador, 25 litros. Cantidades relativamente importantes. Y es que. ...seguirá lloviendo durante las próximas horas... ...pues ante estas cantidades eh, pueden imaginarse... ...que hay muchas carreteras y muchos caminos... ...sobre todo rurales... ...que se han convertido a estas horas de la mañana... ...en auténticos ríos... ...así que lleven mucho cuidado... ...y sobre todo en los puntos calientes... ...de este municipio donde las inundaciones... ...pues aparecen nada más llover... Eh, ...de la forma que, está, que se está produciendo hoy... Eh, ...puntos como... ...ese cruce del barranco de San Antón... ...a su paso... ...por eh, la carretera de Santa Pola... ...lleven cuidado... ...extremen las precauciones... ...si están ahora en el coche... ...también tenemos puntos calientes... ...en la Circunvalación Sur... ...y en las pedanías del Sur... ...por el desbordamiento del río Vinalopó... ...y por el barranco... ...por determinados barrancos... ...muchísimo cuidado... Informativos en Teleelch, Radio Marca. Continuamos con más asuntos. Ficia, Becal y el Ayuntamiento se han unido para lanzar una campaña en redes sociales que tiene como fin garantizar el relevo generacional en la industria del calzado y de sus componentes. Esta noticia nos la cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Con el objetivo de incentivar el sector del calzado entre los jóvenes y garantizar el relevo generacional, se va a lanzar una campaña en redes sociales para promocionar esta industria entre chicos y chicas de entre 16 y 24 años. Esta campaña promocionará el calzado como un sector de moda, puntero y de futuro en TikTok y en Spotify. Lo hará bajo el eslogan Your independence para vender así al sector como el adecuado para conseguir una independencia económica y vital. La campaña se ha impulsado gracias a la colaboración de ABECAL, FICE, el Ayuntamiento y Grupo Antón. El sector calzado busca tanto operarios de fábricas como analistas de datos o e-commerce, tal y como. Ha informado Rosana Perán y Marian Cano. La campaña la ha elaborado Grupo Antón Comunicación. Según la creativa de la campaña, Susana Antón, la idea es que los interesados acaben en la página de AVECAL, donde tienen acceso a todas las ofertas laborales. La campaña está ya en marcha y permanecerá en TikTok y en Spotify durante un mes. El alcalde ha puesto en valor que el calzado en el siglo XXI es distinto a lo que fue en el siglo XX y que es garantía de futuro, de innovación. ...y de vanguardia. Gracias Marga, pues vamos a escuchar a las responsables... ...de las dos patronales, la valenciana y la española... ...Marian Cano y Rosana Perán. Sería ve sector como un sector de, de futuro... Que, ...que, muy bien decía Carlos, que al final... ...detrás de ello está, que podamos continuar... ...su proyecto profesional, ¿no? su proyecto de vida. ¿no? Nos hace falta no solamente lo que es a nivel operario... ...sino también hace falta en las oficinas... Eh, pues temas internacionales o puestos que aparecen ahora nuevos como temas para los datos, el Big Data todo, entonces al final sí que es verdad que donde más eh, necesidad tenemos a corto plazo es la parte operativa ¿no? la parte de operarios en las fábricas eh, ya vamos a empezar por ahí pero eh, abarcaremos todos los niveles en la empresa Y la Concejalía de Desarrollo Rural ha creado una guía... ...que recoge situaciones cotidianas o de emergencia en el Campdelt. Esta noticia nos la cuenta nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buen día, Ros. El Campdelt ya cuenta con una guía rural online en la que conocer diversas situaciones y recomendaciones sobre agricultura, ganadería, caza, vegetación o fauna. Esta guía recoge desde circunstancias comunes hasta situaciones de emergencias y aporta soluciones sobre cómo actuar frente a las tareas agrarias. Según el Edil de Desarrollo Rural, Felipe Sánchez, la guía también informa sobre la agricultura ecológica y procesos sostenibles. Según Sánchez, esta guía pretende aliviar la carga administrativa en concejalías, informar de trámites y fechas. Ya está disponible en la web del Ayuntamiento y próximamente se creará en versión física. Gracias, Iciar. Pues vamos a escuchar a Felipe Sánchez. En el cual, bueno, pues explicamos cómo se puede realizar una quema agrícola o cómo se puede triturar los restos de jardinería o poda. Lo que intentamos es siempre anticiparnos a las dudas más frecuentes que suelen suceder a las personas que viven en el Candeal y también dar opciones válidas que, que no vayan a, que vayan en, en beneficio de la sociedad y que además eh, eh, bueno pues eh, nos ayuden a, a, a resolver problemas que suelen plantearse, ¿no? Y en tiempo de descuento, el Gobierno del Partido Popular en la Diputación aprobó ayer en un pleno los algo más de 8 millones de euros para cumplir con parte de lo prometido por Carlos Mazón en el che. Se aprobó iniciar ese expediente de licitación de 6.700.000 euros para adquirir ...un edificio histórico en el centro... ...con el fin de albergar la sede permanente de la Diputación... ...que tiene que tener carácter institucional... ...y con un destino preferentemente cultural... ...la Fundación Mediterráneo ya ha mostrado su interés... ...en vender su aula cultural en La Glorieta... ...lo que fue el antiguo casino... ...también se va a destinar 1.600.000 euros... ...a subvencionar la rehabilitación de los partidores... ...y el canal del desvío de la acequia mayor del pantano... ...y los 80.000 euros se van a entregar... ...a la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche... ...para sufragar los conciertos extraordinarios... ...que está preparando... ...y que ya ha programado con motivo... ...de su 35 aniversario. Informativos en Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca... ...elecciones locales. Comenzamos cuando pasan 12 minutos de las 8 de la mañana... ...con nuestro relato electoral... ...Carlos González, el candidato socialista... ...va a impulsar la creación de suelo industrial en el Che... ...el candidato se ha reunido con empresarios... ...y ha expuesto sus medidas... ...para la creación de empleo y favorecer la innovación... ...y competitividad del tejido empresarial... ...ha vuelto a prometer la ampliación... ...del Parque Empresarial. Proyectos del programa de gobierno del Partido Socialista... ...que pasan por la generación de suelo industrial... ...girando en torno a tres actuaciones importantes... ...suelo industrial en el entorno de IFA... ...suelo industrial en la ampliación del Che Parque Empresarial... ...y más suelo industrial para los próximos años... ...en el nuevo eh, parque empresarial... ...en el eje constituido por la autovía del Camino de Castilla... ...por lo tanto, más suelo industrial para seguir liderando... ...la economía dentro de la Comunidad Valenciana... ...y luego también generar otras infraestructuras que son necesarias. También se reunió con empresarios de la hostelería... ...con los que se comprometió a acelerar... ...la construcción del segundo Palacio de Congresos... ...y la puesta en marcha del restaurante del Parque Municipal... ...dijo que potenciará los eventos, los bonos consumo... ...y reforzará la cualificación para apoyar a este sector. Proyectos ...como por ejemplo que, que hay que acelerar y que son estratégicos para el sector, como la puesta en marcha del restaurante del parque municipal o incluso asuntos que tienen que ver con mejorar los servicios vinculados a todo este tipo de actividades. En definitiva, considero que eh, hay un gran acuerdo entre el sector de la hostelería y el Partido Socialista... El Partido Popular ha presentado un ambicioso proyecto de restauración... ...y puesta en valor del palmeral... ...para convertirlo en un espacio del siglo XXI... Un plan que pasa por la investigación, la plantación de miles de palmeras y el destapado de las antiguas acequias, pero también la conversión de la Casa de Lord de los Pontos en subsede del Museo Escolar de Pusol e implicar al resto de administraciones en la conservación y mantenimiento del palmeral. Además, un proyecto turístico con la instalación de códigos QR para enseñar lo que es el palmeral y una labor de formación en los colegios para extender la importancia de este patrimonio de la humanidad según. ...explicó ayer el candidato del PP, Pablo Ruz. Con un objetivo, reproducir en un entorno paisajístico único... ...el huerto de Espontos es quizá el huerto más bonito, más bello... ...y con más encanto de toda la ciudad... ...una casa tradicional agrícola... ...porque queremos que Pusol tenga presencia en Elche... ...porque queremos que Pusol, que es el tercer patrimonio... ...unesco de la ciudad, en este caso como buenas prácticas... ...ayude a interpretar el palmeral... ...y porque queremos... ...que Pusol sirva para, no solamente a los ilicitanos sino a los turistas... ...comprender esa gran dimensión agrícola, agraria, social, antropológica... ...que en definitiva es la que hace comprender en toda su magnitud al propio Palmeral. Ciudadanos se reunió ayer con los funcionarios de justicia porque han comenzado esa huelga indefinida con un seguimiento del 85% según los sindicatos. Reclaman la subida salarial entre el 350 y 430 euros al mes y la paralización del proyecto de ley de eficiencia organizativa, así como más personal en los juzgados. Ciudadanos considera que son justas estas reivindicaciones. ...y critica que el Ministerio no haya, no haya planteado ninguna opción... ...para la negociación... ...el diputado Edmundo Val de Ciudadanos... ...estuvo ayer en Elche en la reunión con el personal de Justicia y apoyando al candidato ilicitano Eduardo García ontiveros. Sido ...nada más que a título simbólico o a título formal, pero sin plantear una verdadera opción de negociación. No hay derecho a que se reforme el sistema de la justicia, la planta judicial, la oficina judicial, sin que se escuche a los que van a resultar perjudicados o damnificados por eh, esta modificación. Lo que están pretendiendo, como bien nos han expuesto en esta reunión, es una mejora del complemento general en unas eh, condiciones, en unas las cuantías que además son proporcionales... ...a la misma subida que se ha aprobado... ...con respecto a los letrados de Administración de Justicia... ...como digo. García Ontiveros, el candidato a la Alcaldía de Aforelche... ...de Ciudadanos, dijo que los funcionarios de Justicia... ...son los que sacan adelante el trabajo... ...y por tanto apoyó sus reivindicaciones... ...la justicia desde que comenzó el año... ...está paralizada por huelgas y movilizaciones... ...primero fueron los letrados de la administración... ...los antiguos secretarios judiciales... ...con los que se llegó a un acuerdo... ...luego jueces y fiscales... ...y ahora, la huelga indefinida de los funcionarios. Y de justicia pasamos a hablar de sanidad... Compromís se reunió ayer con entidades y organismos para atender las necesidades sociosanitarias de Elche Comarca. En este sentido, desde el partido han defendido acabar con la gestión privada del Hospital Vinalopó poniendo fecha a su reconversión en 2022. La candidata Esther Díez también reclamó pues, más recursos, más inversiones y más centros. ...que we abordar in nog zeggen? We die We hebben ook de provincie We hebben een aantal nieuwe regels die ook vanuit de een de provincie zijn een de provincie die de zijn uitgevonden. We hebben die een de que se contrate a más de 2000 enfermeros y que se amplíe la cartera de servicios públicos. In en una mayor eh contratación eh, de personal en de es de compromís volem contractar a més de 2000 enfermers i enfermeres, també sabeu que eh la, aumentar la contractació eh, de metges y obviamente eh nia una tercera que és eh, abana de mejorar coordinació, de coordinación de mejorar de eh, logística de intentar tindrer een un tracte més humà dins de la sanitat eh, pública, eh el que hem de oferir és una ampliació de la cartera de serveis, eh una ampliació que passe eh, per exemple per eh, aixes gratuïtes per als Unidas Podemos ha presentado su plan para el trabajo digno en Elche con el que quieren recuperar los derechos laborales y reducir la precariedad laboral para la dignificación de la vida y la mejora económica de los ilicitanos. Escuchamos a Moisés García, candidato de Unidas Podemos. Este funciona en tres ejes, con respecto a los empleados del Ayuntamiento y las empresas que este subcontrata, con respecto a las empresas privadas y los mecanismos que establecemos desde el Ayuntamiento para que los trabajadores y trabajadoras puedan defender sus derechos, y otra parte para coordinar desde el Ayuntamiento, la Agencia Tributaria y a los inspectores de trabajo que operan en nuestro municipio. Contigo propone habilitar la avenida Martínez Valero para el mercadillo que habitualmente se instalaba en el aparcamiento del estadio mientras se resuelve el pleito en los juzgados. La formación municipalista se ofrece a mediar y propone esta alternativa temporal al conflicto que actualmente mantiene la concesionaria del mercadillo y el Elche Club de Fútbol y que está afectando a muchos trabajadores. Carlos San José, candidato Contigo. Desde hace más de dos meses, cada domingo, estamos echando de menos este foco comercial y social que era el mercadillo del estadio. Por eso desde que contigo nos comprometemos a mediar entre la concesionaria y el SQ de Fútbol para llegar a una solución y, mientras tanto, habilitar la avenida Manuel Martínez Valero como emplazamiento provisional para el mercadillo la plataforma de afectados por las hipotecas ha reclamado en campaña electoral a todos los partidos políticos un plan de choque contra los desahucios que siguen produciéndose a pesar del escudo social se deben incluir medidas para frenar también la subida de precios del alquiler de viviendas y facilitar así la emancipación de los jóvenes Y ayer en estos estudios de Teleelche Radio Marca se realizó el sorteo del orden de intervención del último debate electoral que se podrá seguir por Teleelche el próximo jueves a las 10 y cuarto de la noche. Será en directo desde El Escorchador y sobre el escenario se colocarán cinco atriles que ocuparán de izquierda a derecha los candidatos de Ciudadanos, Vox, Compromís, PP y PSOE. Un orden que también se mantendrá para las intervenciones iniciales, así como para el minuto final, en el que los candidatos pedirán el voto directamente. Teleelch, en su vocación de servicio público, ha organizado este debate, al que asistirá como público una representación de la sociedad ilicitana y se podrá seguir en directo en todas las plataformas de Teleelch, como decimos este jueves a las 10 y cuarto. Elecciones locales en tele -Elche. Cada noche a las 10 y cuarto emitiremos una entrevista con un candidato a la Alcaldía. Martes 23 de mayo, entrevista a Pablo Ruz, candidato del Partido Popular en Elche. Y el jueves 25 de mayo a las 10 y cuarto sigue en directo el último debate electoral desde el Escorchador. Elecciones locales en tele -Elche. Espacio patrocinado por Marcos Automoción y Ernesto Joyero. Colaboran Varadero Asesores Inmobiliarios, Pilsen Restauración, Pantatronic, Grupo Navegatel y Vega Fibra. En Teleelch Radio Marca, Elecciones Locales. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues dejamos aparcado de momento la información electoral y la volveremos a retomar, sobre todo en la tercera hora del programa La Glorieta, a las nueve y media tenemos, si la lluvia se lo permite, tenemos aquí prevista la entrevista con la candidata autonómica del Partido Popular, la ilicitana Lucía Peral, será a las nueve y media de la noche. Y ahora abrimos la crónica de sucesos. La policía local ha identificado a varios menores que se baña, bañaban sin permiso en las piscinas de varios complejos residenciales en Arenales. Una residente alertó de la presencia de tres jóvenes que no vivían en la urbanización y que, alguno, y que uno de ellos le había quitado días antes una tabla de surf de su terraza, un hecho que grabó en vídeo y que enseñó a los policías. Los agentes localizaron a los menores en la piscina de otra urbanización, sin permiso. Fueron trasladados a sus domicilios e informados a los padres de lo ocurrido. Además, la madre de uno de ellos entregó a la policía la tabla de sur, que fue devuelta a su propietaria. ...y ayer se presentó en la Casa de la Cesta... ...el libro del historiador y archivero del Misterio Joan Castaño... ...en el que se recoge la vida parroquial de Santa María... ...a lo largo de su historia... ...así como una detallada descripción del edificio... ...y de su estilo arquitectónico... ...las campanas, los rituales funerarios... ...o el archivo parroquial... ...son algunos de los temas de la primera parte del libro... ...en la segunda se dedica a estudiar varias de las ermitas... ...que están adscritas o estaban adscritas a la Basílica... ...como las de San Sebastián... ...y otras ubicadas en el Campdeltz. Y mañana miércoles le tocará el turno a la Calahorra... ...bajo el título una torre de leyenda... ...Pedro Félix y Jerónimo Campello mostrarán el trabajo realizado... ...para repasar los aspectos técnicos de la fortaleza... ...como sus diferentes usos, curiosidades y leyendas... ...desde que fue construida a finales del siglo XII... ...hasta que pasó a manos de la administración pública... ...como centro cultural... ...ambas publicaciones han recibido... ...el apoyo del Instituto de Cultura... ...Juan Gil Albert... ...es el año de Nino Bravo... ...por el 50 aniversario de su muerte... ...en un accidente de tráfico... ...así lo decretó la Generalitat Valenciana... ...pues bien, el Corte Inglés ha organizado... ...un, un concurso de versiones de Nino Bravo... Eh, como homenaje a este artista valenciano inolvidable de Ayelo de Malferit, una población de la provincia de Alicante. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 15 de junio y el ganador obtendrá una tarjeta regalo del Corte Inglés por valor de 500 euros. Lucha.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 Este miércoles a las 7 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche Sevilla. Niveló en el 101.4 Tele en Radio Marca, Tele Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio. Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Resmed, Dental Roca, Novo Center y Med Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mister Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Llorenza Automoción, Centro Comercial La Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Esta de servicios el supermercado charter consums m solers el hogar del profesional auto alicante y material escano recuerda este miércoles a las 7 elche sevilla en el marcador pues Paco Gómez nos acerca las declaraciones de Sebastián Becasese con respecto al partido de mañana el elche recibe aquí en casa al sevilla muy buenos días Paco Hola, buenos días. Tras el empate cosechado en el Alfonso Pérez de Getafe, el Elche recibe mañana a las siete y media en el Martínez Valero al Sevilla, el flamante finalista de la Europa League, que sin embargo querrá asegurar puesto de Conference League, puesto europeo a base de conseguir el séptimo puesto en la Liga y para ello... ...viene obligado a ganar mañana... ...en el Martínez Valero... ...pero el Elche no se lo va a poner fácil... ...como ya demostró contra el Rayo Vallecano... ...Atlético de Madrid o Getafe... ...y es que si mañana los ilicitanos fuesen capaces de ganar... ...conseguirían la tercera victoria consecutiva... ...en su estadio en la era Becas -S. El técnico argentino... ...conforme van transcurriendo los partidos... ...está ganando crédito... ...de cara a la próxima temporada... ...y compitiendo cada vez mejor... ...sobre todo consiguiendo que el equipo... ...no se deje ir, más bien... Todo lo contrario, aunque los futbolistas se siguen mostrando como no puede ser de otra manera críticos a pesar de la mejoría porque la temporada desde luego ha sido nefasta. Edgar Badía. Bueno, al final, eh, aunque suene mal, le hemos dado pena toda la temporada, al final no le hemos podido dar las alegrías que tocaba a la afición, eh, bueno, ahora tenemos 20 puntos, eh, la verdad es que es un número muy malo, teniendo en cuenta que el año pasado hicimos la mejor puntuación histórica de, de primera de, de la historia del Elche, y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es honrar el escudo, honrar eh, este centenario y tratar de darles alegrías. Y hoy... Y para conseguir dar alegrías, qué mejor que conseguir la victoria mañana frente al Sevilla. Luego quedarán los dos últimos partidos ya en horario unificado. El domingo que viene a las 7 el Elche visita San Mamés para enfrentarse al Atleti, que es precisamente el equipo que ahora mismo está en séptima plaza, la última de disputa de posición europea la próxima temporada, para despedir la Liga en primera división recibiendo al Cádiz que hoy por hoy se está jugando la permanencia. Hasta luego.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 Muy buen día, ya han llegado los efectos de la dana o gota fría, con precipitaciones localmente intensas acompañadas de tormenta. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleels, ya superamos los 23 litros metro cuadrado. En el sur del Candel se han alcanzado, de momento, cantidades provisionales por encima de los 30 litros metro cuadrado. Y hemos alcanzado precipitaciones de intensidad de más de 90 litros metro cuadrado y hora. Por delante se espera una jornada marcada por la inestabilidad relativamente compleja. Vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos hasta las horas centrales del día. Eh, precipitaciones eh, puntualmente intensas, eh, a ratos moderadas, a ratos flojas. Precipitaciones eh, que nos van a acompañar durante buena parte de la mañana a medida que vaya avanzando activará el viento de componente este con rachas de más de 40-50 kilómetros por hora. Y ya por la tarde está activado el nivel de aviso naranja eh, a partir de las 4 eh, para dejarnos eh, precipitaciones que incluso podrían llegar a ser algo más intensas. Por lo tanto, un día relativamente complicado en el que la temperatura diurna hoy va a alcanzar valores en torno a los 18 grados. Esta inestabilidad atmosférica nos seguirá acompañando durante la próxima madrugada, por lo tanto, a lo largo de las próximas 24 horas vamos a acumular bastantes litros. Mañana, conforme vaya avanzando la jornada, apertura algunos claros, por la tarde todavía precipitaciones débiles puntualmente moderadas, se recuperarán mañana las temperaturas máximas, en torno a los 21 o 22 grados, pero es que la inestabilidad atmosférica nos seguirá acompañando en lo que resta de semana, jueves por la tarde, algunas precipitaciones, viernes, sábado y el domingo, día de elecciones, también se esperan precipitaciones puntualmente moderadas. Por lo tanto, últimos días del mes de mayo, marcados por la inestabilidad atmosférica, marcados por la dana o gota fría.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 cerca de ti.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 Este 28 de match is decidice el benestar de een a per Compromisperels willen continuar la transformacio social i verda a més inversio social, millors serveis públics i la modernitzacio de la ciutat. Som la garantia d'un govern municipal 100% progressista, la garantia d'un els del ser le 21. Bota a Esther 10, Vota a compromís per tot el que importa.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 101.4 Tele Elche, Radio Marca. 11 minutos pasan de las 8 y media de la mañana. Es momento de conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche para saber cómo se está circulando en un día tan complicado como el de hoy, martes, donde la Dana, la gota fría, ya está prácticamente encima de nosotros. Muy buenos días, Jesús Iniesta. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Cómo estás viendo por los monitores el tráfico? Bueno, eh, vamos a ver, por lo, por lo que puedo ver por las cámaras, los ciudadanos han cogido buena nota de, lo, de, de los motivos de seguridad que se suspende la actividad docente y se aconseja no coger el coche si no es estrictamente necesario. La circulación es prácticamente en toda la ciudad muy fluida, mucha precaución con los torrentes y barrancos, sobre todo en las pedanías del sur del municipio. Y nada más, por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones vías alternativas y recordar que con la calzada mojada hay que aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y extremar la precaución. Y utiliza el bus y disfruta de sus ventajas. Eh, y esto es todo desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento del Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Para cuidar tu coche como se merece, taller mecánico multimarca Llorenz Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre TV. sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorenz Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche, Llorenz Automoción, más de 20 años de experiencia y formación.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 restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. La Glorieta con Rosmarie Alonso. ...después de conocer cómo se está circulando... ...a estas horas de la mañana... ...al estar todos los centros educativos cerrados... ...no hay complicaciones ni retenciones... ...en el tráfico de la ciudad... ...y eso, que está lloviendo a cántaros... ...desde primera hora de esta mañana... ...incluso la madrugada, a las 4 de la madrugada... ...han comenzado las lluvias... ...bien pues vamos a hacer... ...después de conocer la información del tráfico... ...vamos a hacer ese repaso a la prensa nacional... Hoy el diario El País, todas las portadas recogen los insultos al jugador Vinicius, que ponen, dice El País, el foco en la tolerancia al racismo. La Fiscalía investiga los ataques en Valencia y los partidos los condenan. Las denuncias por hechos similares han sido archivadas en siete de los nueve casos. También El País en portada nos dice que San Alma... Eh, ...comenta que hay que cuidar la inteligencia artificial... ...como las armas nucleares... ...y que faltan empleados o hay que subir sueldos... ...140.000 puestos están vacantes en España... ...algunos por falta de capacitación... ...según los sindicatos... ...hay otra... ...en cuanto a la información del 28M... solo un 11%, 11 del voto por correo... ...dice el país, pedido en Melilla, se ha emitido... También nos cuenta el diario El País que Irlanda impone a Meta, que es la matriz de Facebook, Whatsapp e Instagram, la mayor sanción europea por violar la privacidad. Son 1.200 millones de euros por la falta de garantías de seguridad para los ciudadanos en el traslado de sus datos a Estados Unidos. Y otra de las noticias del diario El país en portada es que España promete 9.400 millones en el Plan de la Unión Europea para América Latina. Bruselas proyecta una representación estable. Y vamos ya con el diario ABC en portada. Vinicius. El Real Madrid señala a Rubiales por la persecución racista a Vinicius. Acusa al presidente de la Federación y a los árbitros de pasividad y de desamparar. ...a su estrella el jugador por el que la Liga... ...ha interpuesto más denuncias por insultos... ...vemos en portada la fotografía de Florentino... ...junto al jugador, que se reunieron ayer... ...en la Ciudad Deportiva del Club... ...y hay otra fotografía para Isabel Díaz Ayuso... ...a veces recoge una entrevista y entre comillas ...la España Real, la que no vocifera, aún no ha hablado... ...va a haber un vuelco... ...es lo que vaticina la candidata isabel díaz ayuso y vamos a la portada del mundo la misma foto que abc florentino con vinicius y titula En españa aplica las sanciones más leves por racismo en inglaterra se prioriza la vía penal y en italia se castiga más a los clubes mientras que aquí se descarga la mayor responsabilidad sobre los árbitros vamos con otra noticia hoy en portada Viene una entrevista, El Mundo recoge una entrevista con el candidato a la presidencia de la Comunidad Valenciana del PP, Carlos Mazón, que entre comillas. El final del sanchismo empieza aquí. Feijóo estará a las puertas de Moncloa. Todo el cambio con la punta de los... Toco el cambio con la punta de los dedos. Abro los brazos a quienes han votado al PP o no. Quiero gobernar en solitario, pero hablaré con todos. Son algunas de las declaraciones que entre comillas en los titulares el diario El Mundo de la entrevista realizada al candidato del PP. En la Comunidad Valenciana también nos habla El Mundo que hay un agujero negro de las renovables en Aragón y es que una sola empresa ha copado la inmensa mayoría de los más de 650 nuevos proyectos y tiene lazos, dice El Mundo, con las consultoras que hacen la evaluación medioambiental. También El Mundo entrevista en portada a, en exclusiva a los rebeldes Prokiev que atacaron ayer la región rusa de Belgoro y dicen los rusos no van a estar seguros en su casa, Putin no puede protegerles, hemos liberado tres aldeas. Y vamos ya con el diario La Razón. La entrevista de portada la dedican al candidato del PP a la presencia de Aragón y entre comillas Jorge Azcón, ganar en Aragón es hacer presidente a Fijó, nos está ayudando muchísimo. También nos comenta que en la campaña electoral el diario La Razón que el PSOE afila cuchillos contra Moncloa para el 29M. La presión de las urnas agita a los socialistas que ya miran a Paje por su capacidad de arrastrar voto. ...y movimientos para limitar el papel de Sánchez... ...cuanto menos aparezca mejor... ...porque recuerda a Bildu, no entre comillas... ...algún dirigente socialista lo habrá dicho... ...también nos cuenta el diario La Razón... ...que el Real Madrid irá hasta las últimas consecuencias... ...para defender a Vinicius de los racistas... ...y que Ferraz... Ferraz acusa a Feijo de perder un vuelo fantasma que fue real. El PP ve desesperación por cuestionar su viaje a Tenerife y muestra las pruebas. También nos comenta que Pedro Sánchez suma 7.000 euros de deuda a cada español, 156 millones más al día. Y que los médicos dicen a Sánchez por la atención primaria, su plan es un brindis al sol. Bien, pues estos son algunos de los titulares de las portadas del diario El País, ABC El Mundo y la razón que hemos leído para este martes 23 de mayo. La Glorieta con Rosemaria Alonso.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 Marca. Pues lo que están escuchando ustedes es el sonido del agua... ...que baja con fuerza... ...en eh, uno de los puntos donde se inunda siempre que llueve... ...y más eh, cuando llueve de, con esta fuerza... ...se trata de la zona del de barranco de San Antón... ...donde... ...muchos de los chalés de las viviendas unifamiliares... ...han quedado aisladas... ...porque las carreteras y los caminos... ...se han convertido en auténticos ríos y lagunas... ...y la lluvia continúa cayendo en muchas pedanías... ...donde más ha llovido ha sido en Peña Las Águilas... ...hasta las 8 de la mañana... ...se habían recogido 41 litros por metro cuadrado... ...también en la pedanía de Saladas... Le sigue el barrio de Carrús... Después está el estadio Martínez Valero con 26 litros por metro cuadrado. Valverde 24. Torrellano 23. Pero Daimes y Derramador han recogido 30 litros. Maitino también. Matola 28. La Valla. En fin, están todas las pedanías por encima de los 20 litros por metro cuadrado. Nuestro hombre del tiempo sigue pegado. ...a sus pantallas... ...a sus modelos meteorológicos... ...para ver cómo avanza esa dana... ...esa gota fría que la tenemos... ...encima de la provincia de Alicante... ...y que ha obligado a cerrar en municipios como Elche... ...todos los centros educativos... ...se han suspendido las clases... ...al igual que las instalaciones deportivas... ...y los parques municipales... ...y jardines públicos... ...no solo se esperan fuertes lluvias... ...también viento... ...y puede granizo! Muy pendientes estamos del tiempo, hoy martes 23 de marzo. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso, el programa que madruga contigo.